Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Buenas tardes, buenas noches, estamos ya en esta resia para subirnos al volantín y pues bienvenidos todos al volantín del barrio chino, programa producido por Radio Cartón. Agradecemos a todos los compas y patrocinadores que nos apoyan para que este programa y Radio Cartón salgan a flote. Saludos a mi carnal Le Cucú, Jorge Chávez, que nos escucha allá en T. James, y a mi compa Ramón Cervantes del Nayart, y otros homies que en su CPU tienen los orígenes de la música campirana luego urbana de este cantor, músico y compositor, poeta de Tamaulipas, Cuco Sánchez, a quien le dedicaremos este programa de corte nacionalista por esto de la mexicanidad y lo que conlleva siempre tratando de joder, golpear, dañar colateralmente su chompeta, su trasto cerebral y... Y compartir el legado musical, todo ese posible universo cultural de la música en el colectivo imaginario de la mexicana costumbre de acompañar la escucha con un caballito, chot o dedo de tequila y o mezcal, un abuelo y el otro padre espirituales. Salud pues, por este día y siga la fiesta. Los abandono con Cuco Sánchez y esta entrada dedicada a toda la bandera y un tercio de rolas que son guitarras, lloren guitarras, la cama de piedra y grítenme piedras del campo. Vámonos Carlitos que está en los controles. Ahora con mucho cariño voy a ofrecerle con los muchachos de las guitarras, si ustedes me lo permiten, una canción que creo que también ustedes conocen, pero antes voy a decir un verso que hice que le hice a mi tierra precisamente. Una cosa que yo sentí decírsela y ahora esta noche con mucho cariño se la digo desde esta tierra que también quiero con toda mi alma. Muchas gracias. <risa> nombre Qué patria tan suave, qué tierra tan buena Si al pensar nomás que soy mexicano Me hierve la sangre que llevo en las venas México Yo no puedo decirte lo que otros poetas Que te han ensalzado con frases muy bellas Lo mío Lo mío es más humilde porque no semétrica. Pero estas palabras que te estoy diciendo, no podría medirlas ni aunque yo quisiera. México, te quiero mucho. México, bendito seas. Cuando llegue el día en que yo me muera y por mala suerte quede en otra tierra, traiganme a mí México, sea como sea. A esta linda patria de mujeres bellas. Vestidas de chinas, teguanas, rancheras Y charros apuestos, hombres de adeberas Yo quiero quedarme en esta mi tierra Que tiene su cielo cuajado de estrellas Y un sol, y una luna Que ya la quisieran para un día domingo Por ahí otras tierras Lo que no quisiera que mi caja fuera De esas de madera Sino un buen sarape de esos de saltillo Que mi cuerpo envuelva Y así, por encima Casi a flor de tierra Mis restos los dejan Va a sentir siguiendo el calor ardiente del sol de mi tierra México, te quiero mucho México, bendito seas Guitarra lloren guitarra violines lloren igual no dejen que yo me vaya con el silencio de su cantar gritemos a pecho abierto un canto que haga temblar al mundo que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van Ahora me toca a mí y dejarla Ahora me toca mi marcha Lloren guitarras Que hay Queda lleno de amor Prendido De cada cuerda Llorando a mares Mi corazón Guitarras Lloren morir en tus brazos Ah Corazón, porque no amas Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas y escriben sobre mi tumba mi último adiós con mil balas ¡Ay! són perquè no ama aula sea de oro no deja de ser prisión hablenme montes y valles grítenme piedras del campo cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo llorar como estoy llorando, morir Cómo estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida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 Estamos de retorno en el Volantín y vamos ya en esta segunda vuelta, pues estamos escuchando a Refugio Cuco Sánchez, que era pues norteño, no hasta el tope, nació en Altamira, Tamaulipas y nació el día de los albañiles, el 3 de mayo de 1921, anduvo, dicen, de pata de perro, viajando por todo México, inspirando a por tantos lugares nuevos y escribiendo versos después, acompañado con su lira. A los 16 abriles, ya establecido en Ciudad de México, comienza comienza formalmente su carrera como compositor. En 1939, su canción Michata la lanza a la fama y empieza a interpretar sus propias rolas en la radio. En 1940, en plena época de oro del cine mexicano. ¿Que si sí saben por qué le decían la época de oro? Porque hacían un chingo de billetes. Lo llamaron para que compusiera los temas de la película La Vuelta del Charro Negro. Después siguieron las muy muy populares como El Gallo Giro, Yo maté a Rosita Alvarez, Anillo de Compromiso, El Águila Negra, La Escondida entre otro chingo. Poco después participó como actor en algunas películas como Guitarras, Lloren Guitarras y Más Allá del Orinoco, junto con el mismísimo Javier Solís. En 1958 actuó junto a Dolores del Río, María Félix, Antonio Aguilar, Pedro Armendariz y Emilio el Indio Fernández en la cucaracha de Ismael Rodríguez. También participó en telenovelas, ya se acordarán de algunas, y sus presentaciones en centros nocturnos y palenques eran memorables. Incluso llegó a ser requerido para producciones extranjeras, ya que su fama llegó allén de las fronteras. Él, él mismo llegó a decir que era el embajador de mexicano de la música ranchera. Compuso más de 200 rolas, muchas de las cuales fueron traducidas a 25.000 idiomas e interpretadas por cantantes tan populares como el mismo Pedro Infante, Lola Flores, Amalia Rodríguez, Rosenda Bernal y hasta Selena. Entre las más conocidas se encuentran, anoche estuve llorando, qué manera de perder, el mil amores, grítenme piedras del campo, fallaste corazón, no soy monedita de oro, corazoncito tirano, la cama de piedra, el compadre más padre y arriero somos. Hacia 1998 su salud se había deteriorado. Se le diagnosticó el mal del no me acuerdo. Sufrió probablemente problemas de próstata y fractura de cadera. Murió a los 79 años como consecuencia de una deficiencia renal. Pues vamos a escuchar un trenecito de rolas. Aquí ya Carlos está puesto. Espero que esta vez no se me adelante. Y ahí te van, Carlos. Te parto el alma, aquí está Heráquilo Bernal y Anillo de Compromiso. ¡Arre! Te acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo nos podía separar te acuerdas que nos quisimos tanto que cada beso nuestro al cielo iba para más tarde no sé por qué te fuiste después por todo el mundo Feliz y vas pasando No, ya no me quiero acordar Hasta el rezo que es de Dios Me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma. Aquí estará Herácleo Bernal El azote del gobierno Viene dispuesto a mandar Malditos a los infiernos El día en que yo nací Rugieron cielos y mar. Venme conmigo, mi vida, para calmar tus pesar. Desidera Cleo vernar cuando iba a entrar a comba ¡Eres Estás... De bodas que puse en tu mano anillo que es símbolo de nuestro amor que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera los dos. Pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y ya que yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz recuerdas al pobre que sueña que lucha y se arrastra por querer vivir jamás lo maldidas que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a Esta es la tercera la tercera vuelta del volantín y aquí estamos en Libros y Café, la rueda, transmitiendo desde el barrio chino el volantín y está aquí con nosotros en los controles ¡chac! el Carlos, también está con nosotros la güerita disfrutando de estas rolas de Cuco Sánchez y el maestro Beto y la maestra Meche Sánchez. Mercedes Salazar, también del otro lado está Irat González, que en siguiente programa estará con Pavel Neycame, tenemos los libros, y también está Marcela Caro, la señora adolescente, y desde luego también está Elis Balanqué, también queremos mandarle un saludo a Guillermo González, Rodríguez García de Flores y Colores, a todos los los compas patrocinadores que nos apoyan para que este programa de el volantín y radio cartón salgan a flote, a Cuadernos la Uja, Anfibia Academia, a Granola Gourmet, a la Pava comida tradicional, a Café Peregrino Biristo, a Libros y Café, La Rueda, a las editoriales Amate, a El Viaje, a La Rueda y el Viento, Cartoneros, y pues a los centros culturales La Pava, La Pava, el, el lugar eh, Gorditas, Elvira, La Casa Alcalde, Arcadia Fusión y Abober Black a todos estos espacios culturales que siempre están abiertos para las nuevas propuestas, para los eventos alternativos independientes de toda la banda. Igual queremos mandarle un saludo a citlali Mayorga, a Ramón Cervantes, a Fernando Chaboya, al Sainz, a Pedro Antronio Villalobos, alias Pedrito, a Armando Ochoa, al Rodolfo, a Ara Lima, Araceli Lima, a Roberto, pues a, a toda esa banda que siempre nos manda sus likes, a Israel Soberanes, a Hilda Patricia Herrera, Luis Ramos, a Dionisio Morales, a Jiji, al Vish Conde de la Insurgentes, a nuestros compas de Aranda, a Juan Manuel... También a Raquel, un, un abrazo y pues a, a todo toda todos todos los compas que siempre están ahí de alguna manera apoyando al Noé Rico, a Roberto Castelán Rueda, al Zapa, al Beto Rock, a Benjamín Macías, al Nicho, pues a Jorge López, Irma León, a Tucita, pues a toda la banda que siempre está ahí a la espera, a la escucha de Radio Cartón y de los programas de Radio Cartón, les comentaba, ahorita a las 8 de la noche continúa el programa, eh, tenemos los libros con Irat González y Pavel Neikame y bueno, pues vamos a escuchar otras tres rolitas, a ver si ahora sí el chat no se equivoca, está muy este entretenido, un poquito disuelto con leve. No no entiendo muy bien la seña, pero es así como disperso, disperso. Sí, sí está escuchando, sí, claro. Este, vamos a poner esta rola tres rolas, La Rosa de Oro, Arriero somos y Corazón apasionado. A ver si no me falla mi Charlie. <música> Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y luego Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Pero estás conmigo mi vida vivita linda no hay sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú dejas en mi vida con las estrellas Forme una gran rosa de oro, ya termino con mi vida, la ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza, ni un poquitito de ella. nada y ya la nada por dios que volveremos me río del mundo que al fin ni él es eterno por esta vida no más, no más pasamos te quise tú me pediste mi vida y te la di si al fin de cuentas te vas vos anda vete que la tristeza te lleve igual que a mi Arries no som el camí corazón apasionado ya no sufras no seas tonto manda al diablo tu dolor tú que fuiste siempre grande y entre todos preferido ve o más lo querés sol corazón corazón apasionado si te sientes desgraciado canta canta tu dolor deja que se lleve el any tucell i vient en la copa de otros labios vuelve embriagatte de amor Com pasión Prefiero darte un balazo Corazón, ya si sí acabamos Pero lástima no doy Corazón, corazón apasionado si te sientes desgraciado, canta, canta tu dolor. Deja que se lleve el viento, tu penar, tu sentimiento. Y en la copa de otros labios vuelve embriagarte de amor. Pues estamos de retorno y bueno, pues ahora sí tenemos dos, tres compas escuchando, desde luego un saludo a Cuco Chávez en este programa dedicado a Cuco Sánchez y sí, por ahí también Francisco Caldera Corona nos recuerda ese discazo de Cuco Sánchez Blues, ¿no? este blusero mexicano, no con la música de la orquesta de Luis Alcaraz, ahí tenemos una o dos rolitas que también vamos a instalar ya para el final, para irnos despidiendo con esas rolas, pero pues también este pues no dejar de, de saludar a Rosalío López, uno de los compas que saben mucho de esta música, pues de blues ¿no? el, creo que por ahí este un disco que se vendía o se rolaba en el tanguis cultural con Darío en esta música culta tiene que algo que ver con Rosalío López también no y pues pues a toda la banda ¿no? que, que nos esté escuchando a Tucita Briones que nos manda un, un saludazo, pues igual también un abrazo desde acá desde el barrio chino desde el sótano de Radio Cartón y vamos a, a escuchar otras rolitas de, de Cuco Sánchez, estamos acá haciendo contacto visual con Carlos para que no se nos pele no y también pues a, a Ramón Cervantes de, de, de Tepic Nayarit pues una, un abrazo profe esperemos que todo esté de maravilla no se me agüite en las rolas así con esta lluvia que está cayendo y una buena botella ahí de mezcalito Ah, por cierto, no ya llegó el mezcal de los auténticos suicidas de allá de nombre de Dios Durango. Y ya tenemos a la venta aquí unas botellitas de mezcal de este ancestro espiritual acá en Libros y Café, La Rueda. Pues vamos a escuchar ahora esta rola que se llama «Anoche estuve llorando, cartas marcadas y tres corazones». ¿Cómo ves, mi Carlitos? ¿Nos vamos con esas rolas? ¡Ole! El... Anoche estuve llorando Horas enteras tu eras toda la causa de mi sorprendió después me quedé dormido y en ese sueño se fue mi llanto y murió el dolor ah como sufre mi pecho por Dios no hay derecho que tu seas así no ya no puedo aguantar si tú no regresas ofen que em m'hi ha set A canvi del dolor que me quedo por les horas immenses del recuerdo que qui dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela, se puede maldecir o bendecir. Con música la luna Se desvela Y al sol se le hace tarde a salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Quiero sonreir, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al son que yo les toque han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas he de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Todas las ofensas que me has hecho en una balanza uno que pide clemencia otro que clama venganza y el mío tan adolorido solo con llorar descansa tres corazones heridos ya perdieron la esperanza y mi corazón morirá, pues sin ti no puede latir, no puede vivir un corazón sin amar. Y del cuento Tanto supieron de amores Que los mató el sentimiento Y el mío tan decepcionado Solo y triste se derrumba Lo que fue jardín de flores Ahora es una tumba y mi corazón morirá Pues sin ti no puede latir No puede vivir un corazón sin amar Estamos de retorno en esta última vuelta del Volantín y chido a toda la banda que nos marcó, que estuvo acá presente en el Volantín del Barrio Chino. Nos vamos a despedir con este par de rolas de ese disco de Cuco Sánchez Blues y dedicado precisamente a Cuco Chávez hasta Tijuana y pues allá andaremos al ratón. Y nos despedimos, esperamos que escuchen el siguiente programa. Tenemos los libros con Irat González y Pavel Neikame en vivo. Nos quedamos pues con Cuco Sánchez Blues, Caminos de Ayer y La Rolita de Anoche. <música>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 de un romance que fue Caminos donde sangrará mi corazón ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? No se me hace pedazos eh la alma ves verán Caminos de allí pasado de un román sé qué fue Caminos donde sangrará recordar su amor Volver a vivir Las horas Que ya se fueron No volverán que se desojó. Anoche volvieron tus besos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedades de ensueño que hace mucho tiempo supo el corazón. Fue inútil la fue vano el empeño, porque aquel romance, porque aquel romance se volvió canción. Viste piedades de ensueño Que hace mucho tiempo supo el corazón Fue inútil a quejar. Fue vano empeño Porque aquel romance que aquel romance se volvió canción.